Dimotel Hola, hola, saludos de Loldi, buenas noches. Jueves ya, 19 de febrero de 2015. El motel abierto de par en par. Si hay alguien que sepa dar masajes, que venga. Tengo las lumbares al jerez, o sea que se agradecería. Pero te digo una cosa: yo me pongo a en mi sillón. Empiezo a sacar los vinilos, los CDs, los papeles, las revistas, de todas partes se saca. Esto es como casi una película de ciencia ficción, ¿no? Pero viendo desde un presente de ciencia ficción el pasado, ¿no? Así anda el Oldie con todo lo que hoy sonará y lo que dejaremos para otros días. Y con todo esto y mucho más, el trío hoy nos lo trae Vicente Santamaría de Altura, Castellón. Un trío impagable de bueno. No puedo decir más, luego lo escuchamos a partir de las nueve y media. Hoy, cuarto y último capítulo de Duki. El decimonoveno de los 50 esenciales en o l d i Motel, en Rock FM. Hoy cerraremos el disco más célebre del trío californiano Green Day. Y quiero empezar contigo, el motel, haciendo un homenaje a alguien que hoy hace 35 años que se nos fue. Sí, b o n Scott. Nació en Escocia, donde vivió sus primeros seis años. Y ya en 1952, la familia Scott emigró a Australia. Al joven Ronald, que es como se llamaba, un compañero en la escuela empezó a llamarle Bon. Y con el Bon se quedó para la eternidad. Su muerte fue un espanto. Su recuerdo permanece vivo y deslumbrante. Y su tumba, que forma parte del patrimonio nacional australiano, Es la más visitada de Australia. Este es nuestro homenaje e Noldy Motel. Agradecidos por tantas horas maravillosas. Admit it. Now I'm not too old to lie. I'm just another empty head. チッン I'm ready. Arctic Monkeys, o l d i Motel. Hemos empezado con Raidon del álbum Dirty Deeds, d o n d e r Chip, ACDC, b o n s c o t t hoy 35 años de su pérdida. Teddy Picker de Arctic Monkeys y en o l d i Motel recordamos con alegría el rato que pasamos tan bueno con Porretas que vinieron, Raúl Carnicero. Es como si me hubieran llevado a Hortaleza. Pasado mañana, sábado 21, Porretas presentarán Al enemigo ni agua. Primer primera, primer bolo, primer concierto, presentación realmente en la sala BAT de Madrid. La gira sigue el 27 de febrero en Logroño, el 28 en San Leonardo de Yagüe, Soria, el 6 de marzo en Alicante y el 7 en Segovia. コレタスオールディモテルロケ 人間が欲しいよ、やな人は欲しいよ、やな人は欲しいよ、やな人は欲しいよ、やな人は欲しいよ。 どうせ今のところに行くときに、どうせ今のとしろに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くときに行くと